La clase de tercero A interpreta con una base instrumental la divertida canción en la Feria de San Andrés. Gracias.